A continuación presentamos Neo Tango Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango Esta es una producción de Radio Universidad Santa María Libretos Hernán Stevenson Tengan todos muy buenas noches, estimados amigos. Dentro de las voces femeninas del tango de la actualidad, vamos a presentar en las carteleras de Buenos Aires a Sandra Cabal, nacida en la localidad de Bahía Blanca. En los últimos años ha venido ganando espacio en escenarios de Buenos Aires y también en el extranjero. Recientemente, el 2014, llega el disco con su álbum Tango, nada más. De una de sus pistas seleccionamos el siguiente tango de la letra de Oscar Fresedo y la música del pianista Leonardo Colangelo. Y ahora, ¿qué haré? Perdón, te pido perdón Por todo el amor que siempre me diste Perdón, te pido perdón Fue solo un error, así me dijiste Te vas llevándote el sol que diera calor A todos mis besos aquí corazón me quedó el sabor que no habrá regreso y ahora que ver con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quien disfrutar el tiempo de amar. Perdón, fue solo un error Así me dijiste Y yo te miro partir Buscando un rincón Para esta locura De ser hasta ser tu amor Tu mejor canción Hoy una aventura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 de Sandra Cabal es Sandra Patricia Carabajal un apellido de renombre en el folclor de muy niña se interesó por el canto escuchando cantar a su madre acompañándose en guitarra muy pronto se va a vincular con músicos locales con los cuales va a hacer sus primeras apariciones en público ahora un tango de la creación del pianista Mariano Mores y la letra de Silvio Soldán Sabor de adiós. Mi canción tiene sabor de adiós, como el río que se lo llevó, robándome su amor sin por qué mirar, la risa cristalina de los niños se acabó y en silencio, buscando va razon li no. me porque te fuiste Choro por tua și să nu vrăș la misma pena la uvrio por tu ausencia algún barco que se aleja hoy estrena amores nuevo nuevo Amor. En una actuación que Sandra hacía en Rigo Gallegos, la escuchó cantar la cantante María Garay, figura ya consagrada. Le gustó su estilo y la amadrina y la trae a Buenos Aires, donde comienza a participar en diferentes concursos. Esto fue allá en año 1993. En 1994, siempre en Buenos Aires, aprovecha de perfeccionarse en canto con el maestro Héctor de Rosas, que lo recordamos como una de las grandes voces del quinteto de Astor Piazzolla, por los años 60. Ahora, una canción de inspiración campera, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Caminito Soleado. sabun mi anelo como tú se consuelo sub verde saludo, me asciende cruzando mo Y valles, con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas, las ruedas hacían al viento gambetas, y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en ese arrollito a veces tus ojos se saben mirar Que vi su casita de puro celoso Me sobró el pantero Para contarle chismoso Que traigo en mi apero mil prendas de amor Para su pelo una cinta Que llevo escondida de lindo color Para sus labios me antojo Y para sus ojos un claro cristal Su blanca garganta, el criollo que canta, tiene este cantar. Claro, claro caminito criollo florido y soleado. En 1955 la encontramos nuevamente en su ciudad natal actuando para su público. Allí en una de las presentaciones le la escucha un productor japonés y la contrata para hacer presentaciones en Japón. Claro, Sandra tiene un registro alto que es la tonalidad de las cantantes japonesas. Ahora, oigamos esta página de la creación de la cantautora argentina Eladia Blasquez sin piel, ya sé, llegó la hora de archivar el corazón hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul guardarlo en el baúl y no volverlo a ver es hora de matar los sueños es hora de inventar coraje para iniciar el love viaje por un gris paisaje sin amor, voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente igual que la gente sin alma y sin voz, voy a entender que se puede morir y la al compás del reloj como una máquina fiel igual que un robot Sin medir de amar, sin calcular Llegó la indiferencia metiéndose en mi piel Pacientemente cruel, matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración pasada Y caminar narcotizada por un tenerme a mirar una flor en cautious her lentamente A partir de aquella contratación en Japón, Sandra Cabal inicia una serie de presentaciones en el extranjero. En 1996, durante tres meses, da recitales en Londres, en diferentes salas de espectáculos. Además, se une al espectáculo argentino Forever Tango, que por estos días nos visita en Santiago, con el cual recorre otros países del globo. Ahora. Oigámoslas en el registro de su voz, este tango del pianista Mariano Mores y letra de Rodolfo Taboada, Frente al Mar. Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas frente a Dios, frente al mar yo pregunto si acaso el delito fue dar siempre dar sin pedir más que amar Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Se o Sandra Cabal actúa todos los fines de semana en el local La Quintana, en la localidad de Parque Patricios, en el Gran Buenos Aires. Ahora, una de las más destacadas obras del pianista y compositor Sebastián Piana y la letra del poeta Homero Mansi, Milonga triste. Por el sendero Delantal y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño Al besar tu boca fresca tu mano pero más golpeo tu ausencia Volvi por caminos blancos Volvi sin poder llegar grite con mi grito largo. sin saber cantar Cerraste los ojos negros se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas, la luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho, con cuerda de cien guitarras me trencé. viejos volví sin poder llegar grite con tu nombre muerto recé sin saber rezar tiríao de haber querido tu rubor en un sendero tristeza de los caminos que después ya no te dieron Silencio del Campo Santo Soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto delantal y trenzas negras ay, ay, ay. volví por caminos muertos volví sin poder llegar En el final, un tango de la creación del violinista Juan Darienzo y la letra de Luis Rubinstein interpreta Sandra Cabal nada más. Saber vivir y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos, que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol. Sera mi vida una cruz cuánta nieve habrá en mi vida Sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya perdida Sangrando por la herida Se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos Cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor, como limosna, que voy a hacer si vos te vas. Si o de mi decepción no no te vayas te lo ruego no destroces mi corazón Si no lo haces por amor así por compasión pero por Dios no me dejes jamás te molestaré seré. Seré una sombra a tus pies tirada în algún rincón Hoy partir. Y también nada más, por este domingo, si Dios quiere, en siete días más, un nuevo encuentro con el tango del 2015, conociendo las nuevas voces, la nueva generación y músicos y cantantes de este ritmo río platense. Le agradezco su compañía al programa, tengan todos muy buenas noches. <música>